Es una cuestión orientativa a médico porque hay que reconocerle a un médico una médica eh, que, que, que se ha recibido, no ha sido educado en este tipo de cuestiones, ¿no? Los Estados no se hacían cargo de esto. Entonces ahora le está diciendo, mire, esto no es ninguna patología, no es ninguna enfermedad, no se va a acabar el mundo, su paciente no es un demonio, sino que es un paciente, y bueno, nosotros le sugerimos modos de abordaje de esta realidad, ¿no? Entonces esa es la, la intención de la guía. Y después empezar a cambiar los paradigmas también que genera la sociedad sigue teniendo sobre nosotras no que somos malas negras viciosas infectadas que, que siempre nos ve como la otra edad como siempre nos ve como como el mismo demonio digamos no sin embargo es decir mire esto no es así y también hay una una una, una historia de cómo la medicina antes trataba estas cuestiones y cómo debería y cómo se trata en el mundo hoy estas estas realidades